Sintonía 100.8 FM Jueves 17 de diciembre del 2020 20 horas 3 minutos, 83 minutos de la tarde Y aquí comienza como cada semana, como cada 7 días El programa euska de Música Programa dedicado a repasar todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria Durante estos próximos 60 minutos Hasta el punto de las 21 horas Hasta el punto de las 9 de la tarde Programa buscar Música, que también lo puedes volver a escuchar el fin de semana. Tanto el sábado como el domingo, la misma franja horaria de 20 21 horas, de 8 a 9 de la tarde. En el mismo dial, en el 100.8 de la FM, de Riozari-Ratia. Pero esto sí, en redifusión, en repetición. Y en cuanto concluye el programa cada jueves, lo subimos a las redes sociales. A las páginas que tenemos en Facebook y en Twitter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 Además eh, tenemos la página en Instagram Euskal Música Para que puedas ver, para que puedas visualizar Las fotos con los grupos o solistas que pasan por aquí Por Euskal Música a presentar sus trabajos discográficos Hablando de presentar los trabajos discográficos Ya sabes que si tienes un grupo o eres un solista Y quieres eh, promocionar tu música, quieres promocionar tu recién editado disco Ya sabes que nos puedes mandar un WhatsApp a A WhatsApp de Euskal Música, el 628-514-628, 628-514-628, te pones en contacto con nosotros, y nosotros, por supuesto, eh, estaremos contigo, para que puedas presentar tu trabajo, si eres grupo, si eres solista aquí en el programa Euskal Música, también este mismo WhatsApp te sirve, Para que si quieres escuchar alguna canción, por supuesto, tiempo 100% local, nos la puedas comentar a través del 628-514-628, nos dejes esa canción y nosotros, por supuesto, la pondremos aquí en el programa EUSCAL MUSICAL. Edición de jueves 17 de diciembre del 2020 en directo. Edición de sábado 19, domingo 20 de diciembre en repetición. Ya sabes, contigo cada semana entre las 20, 21 a las 8, de la tarde. Compartiendo contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en euskaderría Hoy entre otros escucharemos a Corronchi o por ejemplo Abarúa con ese recién estrenado nuevo trabajo de estudio El cuento del lobo. Sonido durante estos próximos 60 minutos. Y si os parece vamos a comenzar con una novedad, vamos a comenzar con Modus Operandi, una banda que aborda nuevos ritmos musicales en este segundo disco Dancha, Gaitezen y la Arte. Cuatro peculiaridades tan más altas. Nivel al segundo disco Rompen el binomio Scarrock Para atizar con variedad de ritmos Estimulantes como pueden ser El funk, el punk, la salsa El rap, el reggaetón, el dance El pop o el text mess Atractivo fichaje de tres nuevos músicos Diego Martínez de Luz de Putas Joseba San Martín de Sen Y Joshua Erbiti de Chimeleta y Charrena El amor con la importancia De los amoríos y las palabras Que unen la lucha y para terminar La interesante aportación del productor Doctor musical y técnico de sonido Navarro Yosu herbiti Modus Operandi nos ofrece La oportunidad de decir que no hay vida sin amor Que no hay vida sin lucha Y que no hay vida sin danza Modus Operandi presentaron este nuevo Trabajo de estudio Dancha Gaitesen Il Arte el pasado Martes 1 de diciembre Del 2020, nos vamos a quedar Con el sencillo que da título Al álbum Dancha Gaitesen Il Arte, con Modus Operandi Comenzamos esta nueva edición Del programa Euskal Música sonando. El tema Dancha Gaitezen y l'Arte, tema que da título a lo que es el segundo trabajo discográfico de Modus Operandi, un disco que como te comentaba anteriormente lo presentaron el pasado 1 de diciembre eh, martes en Bilbao. Una formación que, bueno, tiene tres nuevos fichajes, como te comentaba anteriormente, Diego Martínez de Luz de Putas, Joseba San Sebastián de Sen y Josu herbiti de Chimeleta y Charrena. Y de la música de modus operandi nos vamos con otra novedad, nos vamos con Corronchi, ya que la banda de música folk... Eh, Corronchi, uno de los grupos referentes de la música popular vasca, estrena su nuevo trabajo Coplariak con el sello discográfico Elcar, que en formato libro y disco contiene 10 temas inéditos con letras del gran Xavi Amuriza, reconocido Bert Solari. Escritor e investigador vasco. En sus 16 años de carrera, Corronchi se ha convertido en el escaparate de las tradiciones vascas por todo el mundo, dando a conocer el euskera, la danza y la música vasca. En los festivales más importantes de World Music, con este su décimo trabajo, el cuarteto vasco vuelve a las raíces europeas otorgando el lugar que merece a la copla guincha dentro de la música tradicional. Por un lado, el CD ofrece 10 temas que la emblemática formación vasca estrenará en su próxima gira de conciertos, mientras que el libro, editado en cuatro idiomas, euskera, castellano, francés e inglés, ha sido escrito por Xavier Amoriza y expone su defensa de la copla, un género que conoce muy bien desde su infancia, ya que una tía abuela organizaba la romería con un simple pandero, cantando las coplas guincha de ella misma. Nos quedamos pues con este nuevo trabajo de Corronchi más concretamente el décimo trabajo bajo el nombre de Coplariak Disco Libro. Nosotros evidentemente nos quedamos con el CD, nos quedamos con el disco y nos quedamos con el tema titulado Edergia Selakol Edergia zelako sasoian irritafarra azken ikasto batekin tratua egin beharra tratua egin beharra sasoian irritafarra alargun unzen da hor txedaukazu erte bakarra Herra baina nizkea eze pekatu tristea pekatu tristeena tristea sasoian guatzen ustea Zaukak zaunka zaukak gauean hilargiari Haren zaukak gora bera hilargiak beti argi Hilargiak beti argi gauean hilargiare Maitearen megietan ikusten ditut izarbi Izarritiaz bala ere, bire jabe, berbirabe Zeinetatik sartuko naiz baitiak Ya que argi gaue hamete aqui yargari maijea begia peti argi ikusten jo ez hartani sarbe ya argi gaue hamete aqui yargari maijea begia peti argi ikusten jo hartani sarbe Gyergiari majd, gyerdegi abreti jari hikus, planigyot, Estaba sonando la música de Corronchi, uno de los grupos referentes de la música popular vasca que estrena este nuevo trabajo, Coplariak, con el sello discográfico Elcar y lo hace en formato libro-disco, un disco que contiene 10 temas y un libro que está en cuatro idiomas, euskera, castellano, francés e inglés. Ahí estaba sonando uno de los temas del disco, Ederreguía, Xélaco. Y la música de Corronchi nos vamos con ni más ni menos, con la formación barúa, ya que ni más ni menos... Que nueve años después de editar su último trabajo de estudio, Inigo Berroghi, Inigo González, Aitor Lecumberri y Tote Garjón regresan a la escena musical con El Cuento del Lobo, un disco cocinado a fuego lento y compuesto por 11 temas grabados y producidos por la propia banda en su local, con bolo a los mandos del sonido, Y mezclado y masterizado por Javi San Martín en los estudios Sonido 21 de Esparza de Galar. Con las colaboraciones de Eduardo Zamora a las guitarras, Yoshi Ayens a los teclados, David Guindano a las trompetas y Xavier Bionda al trombón han dado forma esta colección de canciones que suponen un paso evidente hacia la madurez de esta banda, que combina con una ya demostrada maestría las letras cuidadas, las guitarras rabiosas y unas cuidadas melodías que la voz de Íñigo Berroghi dan el sello indiscutible y reconocido decirle al rock de Barua nos quedamos con este nuevo álbum el cuento de lobo nos introducimos en él y delta extremos los temas par mojado y viento y Y bien todos de los temas incluidos en el recién estrenado nuevo trabajo de esta formación barúa que regresan nueve años después con este nuevo trabajo de estudio El Cuento del Lobo.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 Domingo 20 en repetición, en redifusión. Nos vamos con aneguria es decir, Anés Sanmiguel Crespo. Componente en las bandas La Pico Clica y La Dolce Rima, una de las fundadoras de Esquina Feminista. En 2015 colabora en el disco de la rapera Lavasu en la canción Tracamatraca. En 2017 Aneguriá autoedita su primer disco, Horchata de Chufa. Va a Japón al festival Fuji Rock y en noviembre de ese mismo año gana la edición banden Leia organizada por Aske Fundasio A. En 2018 edita su segundo disco, otra vez autoeditado, con el título de Frambuesas y Palomitas. Toca lo grande en el Festival Bilbao BBK. Visita con sus directos Alemania, Bélgica, Dinamarca y Japón. Ahora Aneguriá regresa con lo que es su nuevo trabajo de estudio. Persebe Dana Edo Ezeber, cantante, rapera, valedora del lado popero de la electrónica Rigi y Melodía. Nuevo trabajo discográfico para Aneguriá del álbum Persebe Dana Edo Ezeber. Te extraemos los temas Askira y Non Saude. Ordu gehi egi pasa ditut lanean Ia betea gion dira Ez dakit nola galdu dudan denboran Bi harrian guzti zitota Ezkerrak gara izkonturatu naizela Ez dut horrela jarraitu behar Gure arteko zorraketatu dira Amaitu da Ora pillo beretik estire estira, borro cara lotura guztiak apurtu dira. Mina mina, lo meña, su ditu malko guztia, nazka kdena mendera du bañole. Lurperatu ditzagun aiskora, lurperatu ditzagun aiskora, lurperatu ditzagun aiskora. Estaban sonando dos de los temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico de Aneguriá Ese álbum percebe Dana Edo Ezevez Ahí estamos sonando los temas Askira y Non Saude Y de la música de Aneguriá nos vamos con la formación de Guernica, Belats En su primer momento se llamaron Gauchori y estaban Yvonne, Endika y Asier Más tarde estuvieron como baterías John y Mikkel Pero con la llegada de Peyo el grupo logró cierta estabilidad Debutaron como Velaz el 18 de diciembre del 2015 en el Café Anchoquía de Bermeo, en un concurso de maquetas. En 2018 grabaron en los estudios Korturek de artzazu LP de Moraren Esclavu. Hubo un movimiento funcional de instrumentos y la incorporación de Miquel Albajo. En noviembre de ese mismo año, Velaz gana la edición Bandeleia 2017, organizada por Aske Fundación A y este disco es el previo ganado, el álbum Otsch. Egin Duen Arren De este álbum te extraemos los temas Surikatoak y Gawaren y Lunean Con la colaboración de Sandra Tejero a las voces Peti de gire tan txegi xilic ondo sarturi Surikatoak bakarik Tartarik Zene Música de Bellach con este álbum Orch Egin Duen Arren. Ahí estaban sonando los temas Suri Katoak y el tema que cierra el álbum Gawaren y Lunean con la colaboración de Sandra Tejero a las voces. Y nos vamos ahora con Keu Aguirrechea, ya que el último trabajo de Keu es un precioso viaje que te lleva del sofá de casa al mundo, del dulce del sonido al amargo de la realidad, al lugar donde las letras cantadas desde sus entrañas rozarán las tuyas. Ura Etabakea es el nuevo trabajo discográfico de Keu Agirretxea, un album Compuesto por ocho canciones De ellas te extraemos dos Inorezen erria y bidea Balen metala edo Urrezko azala Olio beltzala Teiztura hiluna Ixilike gotea Diruaren zarata, isilik egotea, baliotzua da Kalasnikofa edo eguzki horia, kaskoa zula alakoloren iria Zer da baliotzua, zure egoaldean, zer da baliotzua, zaidazu zudan edera De tira nire hankak undaretan sandan Zio otza edo bihotzberoa beroa jebi guna alakoltan gorra Isilik egotea diruaren zarata Isilik egotea baliotzua da Eguzkiak begiratzea, egiratzea zasu ezazu la tu es azul hoy ueguindo meser dut balio dut putzuare ha de Ez nauzu ikusten Necesser ni, ni signore. Uh uh uh begiratzean 日から Ta esa Se siñe reparar l'año ei Ollea la carta del año penso ei E ser buscar es la gondua spauso ei Tania se parean biu Nobody there E dormide avertano che certe notte Dan Vesvegnindo un rude tic gocce non la diuditer tapare la helse ben es non la dire paradisua di suo eterna la da da inferno è la es le cueta de arena putu para su lei sangorditi gora hartzen duten horie uoreñei se aparecerá gineciunda rei Eta egiteko bide erdiko ari egin ez da biurgun eden Baiziketa bide anolatazek Oker tu duen Gaita zunibahal den Eusteko ornon bai dauden La ria vietada con barnejo le cuei kai kas galleais kas caeñas tu eu bien nites noraitutzea Zango gaurko ales Sentata vive ai libre da go Oñes Ngaitasunik zango den Esteco anego gongo diren La rial vietada cor Barnehel dulce tu eita ikas gayen. Ue un enntes beriz ja ustea ja Ta ikaz taikaz Ez, gallea ikaska ieñas tu eun enntes beriz ja ustea ja ustea retikaskarraltzateko Facebook, facebook.com barra euskalmusica berriozadirratia, twitter, twitter.com barra euskalmusica.fm, Instagram euskalmusica. Y mándanos información de tu grupo o peticiones a través del WhatsApp 628 51 46 28, 628 51 46 28. euskal música tu programa dedicado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Ahí estaba sonando la música de Keuagirrechea con ese álbum Ura Tabaquea, los temas Iñoresen, herria y Videa. Con él vamos a poner ya el punto y final a esta nueva edición del programa Euskal Música, la edición de este jueves 17 de diciembre en directo, sábado 19, domingo 20 de diciembre en repetición en la sintonía de Averriozaro y Ratia en el 10.8 de la FM. Ya sabes que estamos contigo cada 7 días, cada semana para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria en el programa Euskal Música. En la edición de hoy hemos escuchado a Modus Operandi, a Koronchi, a Barua, a Neguria, a Velats y a Keu Aguirrechea. El próximo jueves será 24 de diciembre, Nochebuena, pero estaremos contigo a partir de las 20 horas con un programa especial, ya que os vamos a dar un directo, un directo completo. No os vamos a decir cuál, así que ya sabéis, el próximo jueves... 24 de diciembre, atentos a Euskal Música a partir de las 20 horas 8 de la tarde porque la vamos a dedicar a disfrutar a saborear un álbum en directo, no decimos cuál así que ya lo sabéis el próximo jueves, el próximo fin de semana en repetición, tienes una nueva cita con el programa Euskal Música hasta entonces, saludos sagur